Indarkeria simbolikoa hedabidetan ere ikus daiteke honetarako komunikazio parekidean aditua den i eranzu barelarengana jo dugu. Eda bideook ere, erantzukizun garrantzitsua dugulako komunikazio parekidearen garapenean. Indarkeria psikikoa eta fisikoa ezagutzen ditugu. Ez ezagunagoa da ordea, indarkeria simbolikoa. Eta bidetan, indarkeria simbólicoaren kontextua, laburtuko zenibuke? Bueno, es que la violencia simbólica en realidad es una estructura eh, que sostiene y que legitima las otras formas de violencia. Es decir, yo suelo decir que una sociedad tiene las violencias que tolera entonces para que una sociedad porque al final la violencia es un consenso lo que una sociedad decide que le parece violento es un consenso que además cambia varía en el tiempo y en, en función de las sociedades entonces en la sociedad tal y como vivimos hay una violencia contra las mujeres que, que es la que nos parece relativamente intolerable que es la violencia extrema física y brutal contra las mujeres pero hay todo un sistema de valores, de creencias, de ideas, de humor, de invisibilización de las mujeres en, en todos los espacios del poder y de la cultura, por ejemplo, que son las que sustentan el hecho de que a las mujeres se nos pueda tratar con violencia solo por el hecho de serlo. Entonces la violencia simbólica, que esta definición no es mía, es de Pierre Bourdieu, es un sistema de valores y creencias y actitudes que sostienen situaciones de dominación y de injusticia, y que hacen que no parezcan violencia. ¿Y en los medios de comunicación? En los medios de comunicación, pues, la, pues todo el, el, la manera en la que se nos representa a las mujeres en los medios de comunicación, como en todos los espacios de la cultura, en los medios de comunicación, en la publicidad y en la ficción, el hecho de que se nos representa como seres subalternos complementarios que estamos para adornar que estamos para satisfacer necesidades que somos cuidadoras o, o, o esposas o sujetos de o, perdón objetos de deseo eso es una, una de las ¿no? una de las principales eh, violencias simbólicas que se ejercen en los medios de comunicación es cómo se nos representa a las mujeres y la otra es cómo se nos invisibiliza como se ha planteado con naturalidad el hecho de que nosotras no estemos en los espacios de poder, en los espacios de cultura en los relatos de ficción, en el deporte o sea el hecho de que las mujeres no estemos es noticia hasta el punto de que las mujeres estemos se ha convertido en noticia ¿no? el hecho de que haya primeras ministras o atletas o mujeres que destacan por lo que sea todavía es una noticia, lo cual significa que Que invisibilizarnos es la norma, entonces yo diría que esas son las fundamentales. el Invisibilizarnos por un lado y el cómo se nos representa en, en posiciones de dominación por otro. Mm -hmm. Z Davidetan, edo Z Euskarri, irrati televiztan prentxan nabari duzu gehen indarkeria simbolikoa? Bueno, eh, hay estudios, mm, no sé hasta qué punto actualizados, pero los estudios demuestran que las mujeres, por ejemplo, protagonizamos solo el 20% de las noticias considerando que somos el 50% de la población aquí algo falla muy fuerte muy gravemente eh, luego el hecho de qué tipo de noticias protagonizamos no siempre como víctimas o como mujeres que excepcionalmente consiguen espacios de visibilidad o de poder y luego no hace falta más que encender bueno no hace falta encender ninguna televisión que es decir en cualquier medio de comunicación tú ves el tipo de modelos que se de modelos de mujer que se representan es objeto de deseo o cuidadora. Y si no, si es una mujer en otro en, en otro papel se vive como una excepción o se le insiste en su, en su carácter de objeto de deseo cuidadora. Es decir, tú puedes ser ministra, atleta o escritora y te preguntarán por cómo haces para compaginar tu vida personal, tu vida de, de cuidados con tu vida profesional, o opinarán de si estás buena o no, o de si vas bien vestida o no. Quiero decir que el hecho de que las mujeres estamos poco en los medios de comunicación, en unos roles muy determinados, y que incluso cuando estamos fuera de esos roles se nos intenta llevar a... A ver cuánto adornas y a ver cuánto cuidas. La... Indar quería simbólico laburtuz Resum. eman dator eta berezkotzat ematen dugu. Claro, es que no podría haber, o sea, ningún sistema de dominación se ha mantenido solo con la violencia física, uhum. porque necesitaríamos un, un policía por persona o dos para las que sean muy bestias. Entonces, pero esto ha en todos los sistemas de dominación, o sea, en la esclavitud, en el, en el medieval y en los fascismos. Entonces, para mantener un sistema de dominación, tú necesitas una violencia simbólica que te haga el trabajo para que la violencia explícita, la violencia física, sea lo menos necesaria posible. Es decir, la violencia simbólica son todas las creencias que hacen que hacen parecer la desigualdad como el estado natural de las cosas. Entonces, que la gente piense que las mujeres hacemos mmm, el 80% del trabajo gratuito de cuidados porque a nosotras que esto de cuidar nos gusta, en vez de pensar que vivimos en un sistema que es basado en la explotación del trabajo gratuito de cuidado de las mujeres, o que el hecho de que el, no, o sea, el 100% de las violaciones sean hombres que violan, y el 99% sean hombres que a mujeres, porque es que los hombres tenéis una sexualidad irrefrenable que por algún sitio la tenéis que sacar, ¿no? O el hecho de que mmm, se ejerza la violencia contra nosotras, pues porque nosotras somos más de mmm, más pasivas y vosotros tenéis como como más eh, una violencia dentro, ¿no? O sea, todas estas creencias que so, que que hacen, que sostienen todas las expresiones de, de violencia brutales y que no nos hacen cuestionarlas como algo insoportable. Quiero decir, la esta semana ha habido tres mujeres asesinadas en 24 horas en el estado español y yo no veo alarma social, ni siquiera veo una manifestación masiva convocada, ni un consejo de ministros de urgencia para que aunque ahora están más preocupadas en nombrarlas, pero entonces esto significa que hemos naturalizado, tú imagínate cualquier otro grupo social en el que hubiera habido tres asesinadas en, en un solo día, habría una junta extraordinaria de gobierno, habría manifestaciones, y sin embargo no pasa nada porque lo tenemos naturalizado. Siempre hay una explicación, pues era, no, se ha encontrado con un psicópata, la otra es que el novio era, el ex novio era un loco, la otra es que ha tenido mala suerte, porque tenemos un sistema de creencias que nos hace parecer como la desigualdad como lo normal. Y para poder, Hori normala ez dela ikustarazteko, hau da, indarkeria simboliko identifikatzeko, zer egin daitek. Pues haik ir a la raíz. es decir, eh, hay que dejar de escandalizarse por las manifestaciones brutales de violencia, sino vamos a la raíz de los sistemas de valores que legitiman y sustentan estas violencias. Entonces, en el caso de la violencia simbólica machista, lo que hay que hacer es eh, escuchar y utilizar las herramientas de análisis del feminismo radical e ir a la raíz de todas las estructuras sociales que explican las desigualdades. La heteronormatividad, la, la imposición de la crianza a las mujeres, la cultura de la violación... La, bueno, en definitiva la creencia de que las mujeres somos seres para el cuidado y la satisfacción de necesidades y deseos y que de los hombres soy seres para cuyos deseos y necesidades tienen que ser satisfechos. Uh -huh. Que esa es la clave del sistema heteropatriarcal. ¿Y en los de... David Claro, no se puede cambiar solo los medios de comunicación. Uh -huh. Hay que cambiar todas Todo. las estructuras sociales, pero los medios de comunicación pueden hacer mucho trabajo cambiando la manera en la que nos representan a las mujeres y dejando de plantear lo, lo masculino como lo normal y dejando de plantear a las mujeres que consiguen cosas como seres excepcionales y dejando de invisibilizar la desigualdad. O sea, eh, el presentar las desigualdades como como artificios creados e impuestos por este sistema. Pero como Como, por ejemplo en este hay, hay un trabajo avanzado con el racismo ¿no? por mucho que seguimos siendo una sociedad profundamente racista pero eh, ya nadie naturaliza que las personas de otros orígenes étnicos están en o no, nadie se atreve a hacerlo aunque no sea por corrección política que las personas de minorías étnicas están en situaciones de vulnerabilidad por su naturaleza sino que es por una cuestión política esto ya poca gente se atreve a negarlo en público aunque siga viendo mucha gente que lo piense entonces lo que tienen que hacer los medios de comunicación es dejar de naturalizar la desigualdad de las mujeres no trabajamos más de manera gratuita porque nos gusta cuidar trabajamos más de manera gratuita porque el sistema capitalista nos lo ha impuesto No eh, estamos, eh, nuestros cuerpos no están mucho más atravesados por la imposición de un modelo determinado de belleza porque somos unas frívolas y porque nos interesa sino porque nos lo impone el sistema Y dejando de sacar solo mujeres cuidadoras, delgadas, blancas, menores de 30 y satisfactoras de deseos ajenos, por ejemplo. Buscando otros referentes. Que la referente no sea la mujer de no sé qué futbolista o la estupenda cantante que se recupera después de un parto, sino que se recupera como si haber engordado por la maternidad fuera tener un problema. Sino otras mujeres, que hacen otras cosas, que se defienden, que se rebelan, que uh -huh. que están gordas, que son negras, que son gitanas, yo qué sé. Eh, Indarkeria simbolikoarekin lotuta, de guztia, princesa, princesa, princesa, princesa egitearen terminoazitza de, egiten duzu. Princesa, zer da, hau? ¿Qué es esto bueno a mí me gusta hablar de princesamiento como una forma de, de tratar de desmontar el discurso de la, de la violencia simbólica porque al final la violencia simbólica fu funciona mucho por referentes y por arquetipos y la y la el arquetipo de princesa está súper vigente en nuestra sociedad por desgracia es decir mujeres eh, abocadas al amor es decir mujeres cuyo proyecto vital fundamental es el amor o eh, preocupadísimas por su aspecto eh, porque en realidad su mandato fundamental es gustar eh, pasivas eh, que, y que necesitan un hombre que las proteja esto aunque suena a algo completamente pasa de moda no es así o sea la, la versión de princesa va variando Pero siguen funcionando este, este arquetipo como el referente de mujer ideal. Entonces, desmontar ese referente y poner... Mujeres que no tienen el amor como proyecto fundamental y que no están obsesionadas con ser delgadas y parecerse a las de los anuncios y que aman su cuerpo tal y como es y que lo viven como, un, como una herramienta de lucha, por ejemplo. Mujeres que se organizan en la autodefensa feminista, yo que sé, otra cosa que no sea seres bellos y pasivos que satisfacen deseos. Preguntas a Irun eta Hondarribiko alarde tradizionalean, y... ¿el alarde machista es, quieres decir. <risa> decir? Bai. Bertan jende askok berezkotzat ematen du espaloian egotea. Indarkeria simbolikoari buruzkoa zalpenak ikusita. Kasu hauek indarkeria simbolikoa dira. Al final, de hecho, el alarde de Irun y de son dos situaciones de las que nos vamos a avergonzar mucho las mujeres y hombres de Escalarría porque no es no es solo que hay mujeres que dicen que están más cómodas en la acera aplaudiendo que por supuesto obedeciendo siempre se está más cómoda que, que luchando por tus liber, por tus libertades más cómoda otra cosa es que esté mejor pero más cómoda se está sino que lo que hay es mujeres eh, atacando a las que prefieren salir a la carretera y disfrutar de las calles y las fiestas de su pueblo pero es que esto va de esto va de conquistar lo simbólico porque no es solo mujeres que quieren salir a la calle a disfrutar de las fiestas de su pueblo sino que estas mujeres seguramente sin pretenderlo lo que han hecho es tratar de conquistar el espacio público tratar de conquistar el espacio festivo y así cambiar el relato Porque cuando tú conquistas lo simbólico, construyes un relato nuevo. Imagínate que si yo te pregunto cómo es la historia de la humanidad, tú seguramente, como todo el mundo, me cuentas una sucesión de batallas y de tratados de paz protagonizar siempre por hombres. Y resulta, o oh, sorpresa, que la historia de la humanidad, aunque no nos la hayan contado, la hemos protagonizado las mujeres porque éramos la mitad de la gente. Algo estaríamos haciendo. Entonces... Contar una historia en la que los hombres salen a la calle a conmemorar una batalla solo luchada por hombres, con las mujeres además en un papel con una carga simbólica brutal como es la cantinerita. Que yo no sé si tú habrás jugado esto de pequeño, pero yo soy la cantinerita niña bonita del regimiento y a todos mis soldaditos llevo contentos, no llevaba solo agua, sino que era una satisfactora, una figura... Eh, excepcional en plan pitufina satisfaciendo los deseos y las necesidades de los soldados ¿no? entonces esto es exageradamente simbólico o sea los hombres son la normalidad y salen a la calle ocupando el espacio público y el espacio festivo y reproduciendo una un discurso bélico y las mujeres hacen un papel eh, subalterno muy muy muy minúsculo muy muy infrarpresentado y además que es solo satisfacer deseos y además ser mona y llevar perlas, que lo de las perlas todavía no me lo sabía explicar. Entonces, claro, las mujeres que deciden que quieren salir con toda su inocencia entre comillas, lo único que quieren es festejar las fiestas de su pueblo tranquilamente sin darse cuenta de lo que estaban haciendo es reventar un relato de quién manda y quién y quién cuenta la historia en su pueblo y por eso se ha montado la que se ha montado. Si no tuviera significación no habría habido conflicto, habría Compañías mixtas, compañías solo de hombres, compañías solo de mujeres y compañías de gente de, yo que sé. Pero claro, es que estas mujeres están cambiando la historia de su pueblo. No la actual, también la, la manera en la que se ha contado la pasada. Y esto hay mucha gente que no lo tolera. ¿Señita alanakere, indarkeria simbólico jotzen dituzu? Bueno, lo que es violencia simbólica es que todo el mundo tengamos asumido que... ...la imposición del trabajo de cuidados a las mujeres... ...es decir, que lo tenemos que hacer nosotras... ...y que además lo tenemos que hacer gratis... ...porque lo hacemos mucho truque... que era hasta súper bonito contado... ...cómo se dice trabajar gratis... ...por amor... ...entonces claro, la idea de que las mujeres tenemos que hacer... ...todavía seguimos haciendo el 80% del trabajo de cuidado... ...en la comunidad autónoma vasca según datos de Macunde... ...actualizados... Eh, ...y que lo tenemos que hacer... ...porque es nuestra obligación... ...y, porque, y lo tenemos que hacer gratis... ...porque lo hacemos por amor... Pues, trabajar gratis seia mazklavitud Izaia se mazita la vida el sexismo tiene... Sexismoa, edabide eta da eta feminismoak Debora de dezente, darama ausalatzen. salatzen izanik, zer gaitik Tele5o jarriz gero de de de Betiko eredu berdinak ikusten ditugu? Bueno, yo no creo que sea exclusivo de Tele5 no, no, <risa> yo, no sé. yo creo que, que la representación de las mujeres En todos los medios de comunicación deja mucho que desear mm. Es muy difícil ver mujeres de más de 35 en los medios de comunicación. Es es muy difícil todavía ver mujeres que no usen una talla 38 en cualquier espacio. Y luego, sobre todo, es muy difícil ver mujeres que no estén cumpliendo con la función que se nos asigna a las mujeres en la sociedad, que es o, o hablando de cuidados, o ejerciendo cuidados, o, o, o si no, ejerciendo de adornos. ¿no? Entonces, yo creo que el, el trabajo que tenemos es dejar de representar a las... O sea, en los medios de comunicación las mujeres representamos lo que el sistema teropatriarcal considera que es el ideal, ideal de las mujeres. Mujeres guapas, mujer dentro del canon de belleza impuesto, mujeres eh, jóvenes a poder ser payas y blancas, e incluso las que están haciendo un papel que no sea de las chicas que sujetan el paraguas en una carrera de motociclismo. Las presentadoras de informativos también son así. Entonces eh, hay como una resistencia a poner otros referentes de mujeres en los medios de comunicación, porque si ponemos otros referentes de mujeres en los medios de comunicación vamos a tener que admitir que esas mujeres también existimos y que también tenemos derecho a a estar representadas ya tener tener ser visibles, y eso va a cambiar mucho las cosas, porque va a significar que las mujeres que no cumplimos con los requisitos que el heteropatriarcado impone para soportar nuestra presencia y nuestra visión y nuestra representación masiva eh, pues el día que se nos represente se va a tener que asumir que somos que de hecho las mujeres somos así no solo mujeres de determinada edad con determinado aspecto físico y con determinadas cualidades ...que satisfacen las necesidades del patriarcado. Uh -huh. Cuando se llene de gitanas, de gordas, de negras... ...de bolleras y de... Mm, ...señoras que hablan de economía... ...sin que ningún hombre las interrumpa... que ...el mundo va a cambiar y ellos lo saben. Eta bidak, feminismo az baliatzen ari dira, azken aldean? No. Hay un intento de apropiarse... ...de una parte... ...de la parte menos transgresora y transformadora del discurso feminista, porque de repente una parte del discurso feminista se ha vuelto políticamente co correcto, pero lo que no han entendido es que el feminismo es el pack completo y el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas, es decir, de que se nos tiene que dejar de tratar como a seres subalternos y al servicio de las necesidades masculinas y la palabra radical significa que vamos a hacer cambios de raíz y que no vale por componer una señora feminista en no sé qué programa y, y usar el dejar de usar el masculino como genérico en no sé qué otro programa, sino que esto va de asumir que la mitad de la población vive en situación de dominación y que tiene que dejar de, de ser así o la vamos a, a tener, la vamos a liar parda, ¿sí sino No sí, bueno, es que pero Son cosas que llaman la atención. Mira, es una cosa que están intentando que pase como con la palabra sostenibilidad, que en los 90 era una palabra súper novedosa, con una carga estaba muy bien definido lo que era y con una carga política importante. Y ahora es sostenible, vamos, según uno orgullo hasta el TAP Pero pero claro, con el feminismo no puede pasar eso porque bueno, aparte de porque ha habido un despertar de miles y miles y miles de mujeres que han entendido que esta es la lucha de todas, o sea, que la lucha feminista es la lucha de todas. Y luego porque es que no puede existir un feminismo superficial. O sea, tú no puedes hablar de, por ejemplo, cosas aparentemente tan poco transgresoras como puede ser el techo de cristal, la brecha salarial, que son discursos que hasta Ana Patricia Botín los está asumiendo, pero tú no puedes hablar dos minutos de la brecha salarial ni del techo de cristal, que parecen cosas así como muy superficiales, sin hacer un análisis estructural de por qué han existido, por qué existen y por qué las hemos tolerado. O sea, hablar de brecha salarial sin hablar de sin sistema de dominación heteropatriarcal, sin naturalización de la presión de las mujeres, etcétera es imposible. Alguna intentará hacer la acrobacia dialéctica de, de explicar las desigualdades que no, que no son incómodas para el sistema heteropatriarcal sin que cambie lo estructural, pero no lo va a conseguir. Es que es, ¿no? es como... Tú no puedes reconocer un sistema de, de dominación... O sea, tú no puedes reconocer las desigualdades propias de un sistema de dominación sin reconoces el sistema de dominación y claro, cuando si reconoces el sistema de dominación tienes que hacer cambios estructurales por lo tanto, feminista superficial no se puede ser uh -huh. alguna lo intenta pero dura 5 minutos y se hace un lío y queda fatal El tornillo izaneko tarte feminista y bat y daukazu Youtubeen ikus en gai dagoena alako espazio bat en oiko telebistan ikus dezakegu de de Bueno No tengo ni idea porque no, si lo has visto todavía sigo despidiéndome hasta la próxima vez que nos dejen salir porque desde el primero pensé no me van a volver a dejar salir porque porque es un discurso, el discurso no el mío, el discurso feminista es un discurso que escuece, que incomoda y que no todo el mundo y, y sobre todo no todos los hombres quieren escuchar y al final yo siempre termino saliendo en microespacios, en macroespacios presentados por por hombres ¿no? pero pero claro no tengo ni idea porque de repente el, el feminismo se está convirtiendo en algo mainstream en, en el buen sentido de la palabra también o sea de repente se pueden y hay hay mujeres haciendo haciendo vídeos y haciendo intervenciones muy muy radicales y muy argumentadas en espacios que nunca hubiéramos imaginado no que que sucederán tan rápido entonces no lo sé yo desde luego lo que siempre advierto es eh, yo desde luego no voy a rebajar el nivel subversivo del discurso entonces si se me da espacio en otros medios más, más masivos yo estaré encantada pero que no pretendan que lo voy a suavizar amaaitzeko eh, videoak youtuberaigotzean seguito and jaiterrakzel andar más youtube y Siempre están a los haters. Pues mira, hace tiempo que mis amigas no me dejan decir que no me afecta, porque no es verdad. Porque generar eh, semejante eh, nivel de violencia sobre gente que no conoces de nada, que no te conoce de nada y que solo te ven unos vídeos en los que al fin y al cabo tú solo defiendes lo que consideras justo para, para las mujeres, al final te acaba afectando. Y luego porque... Porque yo hace tiempo que tengo la sensación, y es compartida con otras mujeres feministas que tienen visibilidad en las redes sociales, que no son cuatro, que no están locos y que no son individuos aislados, que se están organizando, que están organizados, que tienen discurso y que de momento solo nos atacan y nos insultan, pero bueno, pues otras compañeras militantes feministas y militantes de otras causas sociales ya están ya han ha habido hasta militantes asesinadas ¿no? en, en otros países entonces que van a pasar a la acción violenta explícita no me parece no me parece ninguna locura aventurarlo entonces tenemos que estar preparadas porque eh, históricamente todos los avances sociales además tan vertiginosos como el feminismo porque nos parece una cosa como muy pero o sea, como muy larga, pero en la historia de la humanidad, tres siglos no es nada y menos el último siglo y menos la última década que se han conseguido avances brutales. Si sí, esos avances en la historia siempre han tenido una reacción, entonces va a haber una reacción y tenemos que estar preparadas para la autodefensa feminista, porque no son cuatro locos que te insultan, es una es una ideología supremacista masculina y yo creo que se están organizando, porque no están dispuestos a que a que seamos personas libres e iguales al 100%, porque se les acaba el chiringuito del privilegio, claro. Uh -huh. Muchísimas gracias. No, por ti. Begira